¿Qué tal, amigos? Estamos dando el puntapié inicial a este, el segundo programa de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y los voy a acompañar por los próximos 60 minutos. Pero no voy a estar solo, para esto me encuentro con mi gran amigo Alex Hernández. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú, Mauricio? ¿Y、eh, qué、bien? tal a todos los radios escucha? <risa> oye, muy bien y muy contento con la recepción del primer pro. Sí, a mí me impresionó bastante, <risa> Mauricio, me impresionó sí, mucho. Sí, no, oye, pero, mira, antes que cualquier cosa, quiero dar las gracias al sitio web w w w m y s p a c e c o m que son las personas que hacen posible que la gente nos esté escuchando en este minuto. ¿Te parece, Alex? Me parece muy bien. Y también hay que recordar la página r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Claro, el mail para que se puedan comunicar con nosotros. Está muy bien, Alito. ¿no? a n d a i prendido hoy día. ¿eh? Sí, bastante.、Hacer? Es que eso mismo, saber que la gente también nos está escuchando me hace sentir una mano de vuelta. Oye, quiero agradecer a los auditores que nos han estado escuchando y escribiendo a la radio a través de r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m La gente que nos ha estado escribiendo y por lo por ende escuchando, pero en, de una forma muy especial a una persona. ¿A quién sería? A don Fernando Ortega de Quinta Normal. ¿Quién es este personaje, Mauricio? Este personaje, don Fernando Ortega, es la primera persona que nos mandó un mail y por eso se hace acreedor del hermoso reloj para h o m b r e Fioruch. Que tengo en mi mano en este minuto, la producción del programa se va a comunicar con él para hacer la entrega de este regalo. Agradecemos que haya sido la primera persona en comunicarse con nosotros. Y que vengan muchas más también.、Eh, sí, porque en este programa también tenemos regalos. Segundo programa, ya tenemos regalos para todos. Así que ojo con eso, eso vendrá más adelante. Pero, ¿qué es lo que viene hoy día, Alex? Hoy día viene para todos ustedes el rincón de escritores. También tenemos la publicidad para emprendedores. Tenemos. El rescate. Esa es una sección nueva. Es una sorpresa. Sí, también tenemos los reclamos reales en terreno. Y biografía, bandas nacionales. Y tenemos guitarra en mano. Ahora sí, ahora, ahora sí. Sí, tenemos una persona aquí que luego les vamos a contar quién es la persona que nos está acompañando en este minuto. Que está ahí escuchando atentamente. A la guaite, a lo, la guaite. Lo que está pasando con el programa y va a estar aquí en la sección guitarra en mano. Y también、va? tenemos. También tenemos bandas emergentes. Oye, las bandas emergentes. o y Está lleno de sorpresa s hoy día, Mauricio. Sí, es que nos han llegado bastantes mail, s entonces tenemos material, tenemos, y la idea es que sigan mandando mail s a r a d i o s p a c i o c o m para nosotros tener más material de su arte. Oye, ¿te parece si vamos a la música, Alito? Me parece muy bien. Y desde España nos acompaña un grupo llamado Nachapop. Del álbum Soundtrack de Amores Perros del año 2000, qué linda película, y como linda película, un tema hermoso, el cual lleva por nombre Lucha de Gigantes. 私の手 a 見つけたのは、私の手を見つけたのは、私の手を見つけたのは、私の手 a 見つけたのは、 Smile Saint asshole Southwark Fisher brain gearco wer gegangen bye Andréة not voy ファンタジーはあなたの名前を知っているのか もう一度言ったう一度言ったた Shit! Gigantes. Nos acompañaba Nacha Pop. ¿Qué es lo que sigue, amigo mío Alex? Uf, algo que me quita el sueño. ¿Algo que te quita el sueño? Sí. Yo pensé que tú no dormías. Pero duermo, duermo, duermo a veces. A veces. Sí, a veces, gracias. Oye,、no、sé, ¿qué sigue entonces? Cuéntame. Viene el segmento. rincón de escritores rincón de escritores creo me contaron por ahí anduviste en terreno captando、oh, escritores como buen personaje urbano maestro me ¿Ah? parece muy bien hoy captaste algo a u i e maestro qué sorpresa inolvidable <risa> a ver, ¿a quién a ver. bueno fue una conversa larga un amigo ¿ah? y escritor don javier alonso quien nos dejó una sorpresa muy grata que también quiero compartir con los Radio Escucha. Él escribe cuentos y novelas y para muestra un botón, te voy a dejar y voy a dejar a todos los Radio Escucha con un texto escrito por él que lleva por nombre La Botillería de Javier Alonso, como buen personaje y escritor urbano para todos ustedes. Ya b u e n o entonces vamos a, vamos a escuchar qué, qué nos dejó de regalo don Javier Alonso. Llama la botillería. Es de esos días en que no recibo visitas. Quiero estar solo para beber, sin que nadie me restríe mi alcoholismo en la cara. Después de la segunda botella de vino, salgo a buscar otra. Ya que el dinero no alcanza, paré a algún bar. Solo nos queda la botillería. Pero esa, la que solo los borrachos saben que está abierta es ahora. Conté las monedas un centenar de veces. Alcanzaba. Llegué y ella estaba allí, esperando a que la a tendiera n tan borracha como yo. Cuando llegué, cuando llegué, se dio vuelta, se quedó mirándome y dijo, Primo, ¿cómo estás? Nos abrazamos con fuerza, nos besamos en la mejilla, nos acariciamos por un largo rato y ella dijo, Siento mucho lo del tío. Está bien, pero se fue hace 40 años, dije yo. Ya no hay por qué llorar. En eso la llamaron para venderle lo que había venido a buscar. Compró su licor y esperó a que yo comprara. Salimos caminando. Después de la segunda cuadra preguntó: ¿Tú no eres mi primo? En verdad me gustaría serlo, pero no lo soy. Se hizo un silencio total. Al llegar a un lugar oscuro volvió a hablar y comenzó a reír de una forma incontrolable. Oye, primo, me estoy meando. Yo también, dije. Y sin más preámbulo, ella se bajó sus pantalones y yo bajé mi cierre. Nos entregamos al placer de dejar escapar toda esa orina. Mientras yo bañaba toda una pared y ella dejaba un charco más grande que el lago Titicaca, dijo, ¿sabes? No te creo. Tú eres mi primo, pero estás tan borracho que no te acuerdas. Si tienes dudas, vamos a mi casa. Te muestro mis documentos y así sabrás quién soy. Bueno, allá vamos. Llegamos a la casa, cada uno e s t a p s u s botellas, bebimos y conversamos de cosas que jamás sabré. Entonces recordé a qué habíamos venido. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi carnet. Y,、eh, y ella leyó: Nacido en Cuba. Así que eres cubano. Dicen que los cubanos son buenos para el sexo. Nos acostamos, tratamos de tener sexo. En realidad estábamos tan borrachos que no pudimos. A la mañana siguiente ella se fue. Yo me quedé sentado en la cama pensando lo bueno que fue tener un familiar cuando se está tan lejos de la tierra, aunque sea por un par de horas. Al otro día, en, en total estado de lucidez, Fui a la misma botillería buscando a mi prima. Esperé un rato, pregunté por ella y el hombre que atendía el lugar me dijo: Amigo, si yo recordara a todos los borrachos que llegan acá, ya estaría en un manicomio. ¿Va a llevar algo? Gracias. Oye, qué buen texto. Muy buen texto. Totalmente.、No、absolutamente... l único. Que pude visualizar en ese momento.、Maestro. Oye, total y absolutamente captado en terreno, ¿eh? Captado en terreno. o y qué Así bueno. Así somos.、Eh, no, qué bueno, estamos en cualquier lugar. ¿eh? Desde Puede... el bajo fondo, contextos urbanos. Puede haber un notero de radio espacio sentado al lado suyo en este minuto. En este minuto no, porque en este minuto estoy aquí. No, en este minuto <risa> lo están escuchando, amigo mío. <risa> Oye, Ale, cuéntame que... qué es lo que sigue. Vamos a la música, parece. ¿no? Por eso sí. Y desde Argentina nos acompaña un gran cantautor. ¿Quién sería? Todos lo conocen. Y el que no lo conoce es porque no le gusta la música.、Oh, yeah. Don Fito Páez.、Oh, yeah. Del álbum Giro del año 1 9 8 5 con su tema Cable a Tierra. Si estás entre volver y no volver. 違うならり違うならば、違うならば、違うならば、違ならば、違うならば、違うならば、違うならば、違うならば、違ならば、違うなうならば、違うならば、うならば、違うならば、違うならば、違ならば、違うなら 強い炭火の sentido t した o icole it coração of love the the is arrival null listen same どんな時に言うこともあるのだ。 Escuchábamos del álbum Heroes de 1985, Cable a Tierra. Bueno, este tema a Fito Páez se lo dedicó a otro gran maestro. ¿A quién se lo dedicó? A don Charlie García. Estupendo. En aquellos momentos de oscuridad que. que cualquiera tiene. <risa> Unos más que otros, ¿no? Unos más que otros. <risa> bueno, ahora sigue la publicidad para emprendedores, aquellos、oh. luchadores. Oye, la publicidad para emprendedores que han estado ahí con nosotros desde el primer programa. La gota de sudor. Ya, bueno, queremos recordar a www.obs.cl,、eh, mail de contacto: obs.cl. Obs el número es el 746-4158. ¿Para qué se pueden meter a todos estos números y a todas estas páginas, Ale? Cuando necesiten. Quien p u e d a preparar o quien pueda ayudarlos en eventos y producciones, ahí tienen. Ah, perfecto. Entonces, eventos y producciones www.obs.cl. También nos acompaña Don Cangrejo, ahí en Alameda 4151. El número telefónico es el 779-8518. ¿Y para、mm, qué sería esto, amigo mío? Qué rico, maestro. Acá preparan. Unos sándwiches exquisitos que no pueden dejar de probarlo, Maestro. Oye,、eh, ¿podrían de repente también mandar un par de sándwiches para la grabación del programa?、Eh? Mm, no. Sí, de, sí, les vamos a hacer llegar nuestras、oh. peticiones. Sí, de repente también aquí se come, ¿no? Sí. No, pero ya se han puesto con algo, ya van a saber、sí. más adelante cómo va la cosa. También nos acompaña www.powermusic.cl, las salas de ensayo. Eh, ahí en i z a g u i r r e con San Isidro,、eh, el mail de contacto es powermusic.com. arroba hotmail .com. El número telefónico e l 634-8917. ¿Tú has estado en esa sala? Sí, yo he estado en, en esa sala, pero es un secreto.、Eh, además, amigos, esto tiene una sorpresa también. ¿Es un secreto? Sí, es un secreto. Es un secreto. A vos ese será. A vos e s será. Pero, en fin.、Eh, con Edgardo. Eh, Ricardo, un、bueno. gran amigo de la sala de ensayo de Power Music. Amigo mío, ¿te parece si vamos a la música? Me parece muy bien. Nos acompaña en esta ocasión. ¿Desde dónde nos acompaña? <risa> <risa> ¿Viste, ¿Viste si lo tuyo suena p a u t e a d o No, pero no es p a u t e a d o Bueno, pero insisto, Yo insisto con la, la, el, el que escuchó el primer programa va a saber de qué estoy hablando. <risa> p o lo tuyo suena p a u t e a d o No, maestro. Aunque no esté p a u t e a d o Suena p a u t e a d o Bueno. Está posteado, pero no está posteado. Ok, me parece muy bien. Nos acompaña un cubano. De Cuba. Un cubano de Cuba que se llama Silvio Rodríguez, el maestro. Del álbum Rodríguez de 1994, nos acompaña el t e m a El problema. どのくらいの大きな問題か、どの s らいの大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらい s 大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらいの大きな問題か、どのくらいの大き e 問題か、ど Mendigando El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse.El problema no es jugar a darse.El problema no es de ocasión.El problema, Señor, sigue siendo sembrar. エプレマノエスデキンビノイセフウェーヴェルサー、エプレマノエスデロニ ños ケオステンタ el problema no es de q u i ン n saca cuenta y recuenta y a su bolsillo suma lo que resta el problema no es de la moda mundial ni de que haya tan mala memoria El problema no、queda en la gloria te y en q u ン f a l t テ t e sudor.el problema, señor, sigue siendo センパラー。 でも、今夜のことは、あ e たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、u なたは、あなたは、あなた d あなたは、あ e たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、 「エレプレマノヘスダレオンハ e シャ l ロー」「イアセルレナコントウイラパーマ」「エ r プレマビタルエセルラマ」「エレプレマスダレーシュレクション」「エレプレマセヨン」「セラシエン parar amor Silvio Rodríguez, el problema, nos acompañaba aquí en Radio Espacio. Hoy quiero contarle a toda la gente que tenemos una sección nueva, Alex. Sí, estaba esperando este momento porque para ti. Es... Viene es, bueno. Es bueno, es, este segmento es para、bueno. mí nos va a traer muchas sorpresas en adelante. Y que r i e n d o s son como para alguno aquella culpabilidad que no quiere contar, aquellos temas. Oye, mira, este segmento se llama El Rescate.、Mm. ¿Por qué el rescate? Porque es el momento en que nos metemos en los zócalos a desempolvar aquellos vinilos que están por ahí. Los arqueólogos de la música. Los arqueólogos de la música. Oye, también podría haber sido、sí, ese el nombre del segmento, Alex. Está bien, está bien. A... Mira, mira. Oye, no,、eh, en serio, el rescate trata de meternos por ahí a buscar cosas antiguas y también. Un poco desconocida. Sí, sí. Es un poco desconocido. Son cosas que Que van quedando en el recuerdo y los queremos traer de vuelta a la, de vuelta a la vida. ¿no? En la máquina del tiempo musical. Exactamente. Oye,、eh, mira, nos acompaña en este minuto un argentino. Un maestro. Un argentino. Traemos a puros maestros acá a la radio. Es la idea. Es la idea. Lo traemos tra a través de los recuerdos y también en vivo y en directo. Así es, ya les contaremos de eso. Están atentos ahí, ya les contaremos quién está aquí en el estudio esperando su momento de gloria. Oye, en este minuto nos acompaña un argentino. Ah, para mí que más, más de alguien lo conoce cuando yo diga su nombre. Su nombre es Sandro.、Uh, ¿Y Oye, qué búsqueda, qué búsqueda maestro, que hizo usted? Y dígame una cosa, Alito, ¿de dónde rescatamos esto? Del álbum Al calor de Sandro y los de fuego de 1965, ya que el tema de aquel álbum, de aquella búsqueda, lleva por nombre La casa del sol naciente. Fue nuestra casa. エソセイアモンエドガルソルナ ciente i d l i g casa del sol naciente.、Wow. En el rescate, amigo mío Alex, déjame contarte que la gente que quiera que tratemos de rescatar algún tema que tenga en la memoria y quiera que nosotros lo pongamos al aire, nos tiene que escribir a radioespacio.com h o t m a i l y nosotros vamos a tirarnos de cabeza sobre todos esos vinilos que existen. e l lugares como el BioBio, PonteTú, donde podemos rebuscar hasta poder encontrar. En la casa de los amigos. Exactamente,、ah. ahí vamos a buscar en todos lados para tratar de complacerlos en sus pedidos. Y ahora, desde este punto, es un punto que siempre marcamos y、sí. vamos a marcar siempre, porque de este punto en adelante nos acompañan solamente nacionales. Cantautores, bandas del país a través de la historia de la música de nuestra querida. Franja de tierra. Estupendamente. Entonces, desde este minuto en adelante, solo nacionales. Y ahora, para empezar con solo nacionales, vamos a ir con una sección que se llama Reclamos Reales, en la cual a mi amigo personal, <ríe> Alex Hernández, anduvo por las calles. Por Cuéntame, las un, calles poco. Cuéntame un poco de eso,、maestro. ¿no? Por las calles Santiago, a n d u v e por las vías no exclusivas de aquellas calles perdidas. no en el espacio de esta radio a y te quiero contar algo a ver cuéntame ¿Sabes que cuando partió esto de, de ir a entrevistar a la gente para que nos dieran sus reclamos reales、eh, fue ofrecerle una mano también en su desahogo para poder contar lo que ellos no pueden contar directamente o sea, tú decís que la gente está es como un grito la gente está ahogada está ahogada de, de muchas cosas de, que están pasando y ya quiero quitar de otra manera y este es en rayo espacio es un lugar donde ellos pueden hacer sentir su rabia acá、Para. en reclamos reales y toda la grabación de los reclamos han sido en la calle y ustedes los podrán escuchar y saber por qué oye entonces vamos a escucharme por ya, favor ya me t e n í intrigado con、por、el t e r r o entonces vamos a con los reclamos reales a que estuvo captando nuestro notero estrella Alex Hernández en la calle, vamos a ver. Un Muñoz, mira, me reclamo en contra de los empresarios chilenos.、Eh, creo que falta voluntad, tienen poca conciencia social, no miran a futuro con nuestros hijos y además invierten para afuera,、pues, se llevan toda la plata para afuera.、Pues. Y. ¿Qué te puedo decir, Juan?、Pues? es horrible esta weá, o sea, c a d i a hay más ricos y menos más pobres, po, o sea, más ricos e c a l a la... r o se hacen más ricos, claro, menos, o sea, más más ricos, po, po, entonces esa es una de las quejas, o u e a que aparte ¿no? nosotros, bueno, el pueblo en este caso eligió gente que le prometió y al final no, no pasa nada. Hola, buenas tardes, yo soy Pedro, mi reclamo va por el lado de... la falta de autoridad que tiene el gobierno para darle solución al tema del Transantiago. O sea, si los tipos ven que el asunto ya no f u n c i o n a d e b e r í a n tomar decisiones mucho más radicales y no andar parchando ni dando f a l s a e s p e r a n z a y f a l s a e x p e c t a t i v a a la gente de la región metropolitana.、No、Hola, soy Oscar. Mi reclamo es el siguiente. Contra la municipalidad de Estación Central, que debería hacer una mejor poda de árboles, ya que si uno los poda, le cobra una multa, siendo que el trabajo es de ellos. Y cuando, para que ellos los vengan a votar es muy difícil contactarse con la municipalidad. Gracias. Ese es mi reclamo. Hola, mi nombre es Antonio y quiero reclamar contra todos los políticos porque son todos unos chantas. Se preocupan de ellos, no más, no se preocupan de los problemas de la gente. Ese es mi reclamo. En vivo y en directo. Oye, qué bien. <risa> Oye,、eh... ¿te das cuenta que lo que te dije era, era en serio? Oye, Toda pero... la gente quiere vomitar su grado de rabia. Es tanto lo acumulado que tienen ellos, ¿cachai? Tanto, tanta mentira que, que hacen participar de esto la gente. Pero ellos, más encima, reclaman porque cuando hay tiempo de votaciones, a ellos los buscan precisamente. Les s o a j e a n los hombros, les venden una película. Realmente linda y al mismo tiempo espantosa. Por <risa> esto de salir a la, a la calle, amigo Mauricio,、eh, me tiene bastante tiritón. <risa> Oye, qué bien.、Eh, así que ojo,、eh, Alex m andar ahí en las calles, puede estar al lado suyo en este minuto. Usted no sabe cómo es Alex. Mejor que no sepan, ¿no? No, mejor que no sepan. <ríe> bueno, pero la cosa. No voy es que... a dar muy buena impresión, ¿no? Así que cuando encuentre a Alex por ahí y le pregunte cuál es su reclamo, denle el reclamo y saldrá al aire. Como Radio Espacio solamente lo puede hacer. Exactamente. Oye, Alito, ¿te parece si vamos a la música? Seguimos en solo chileno, ¿no? ¿eh? Hasta el final, solo chileno. Hasta el final. Y ahora, no, preséntalo tú. Preséntalo tú.、Oh, ok. Me queda grande. <ríe> A mí también, maestro, pero yo me, me voy a colgar de la historia de aquel cantautor, don Osvaldo Rodríguez. ¿Quién es Osvaldo Rodríguez? Si no lo conocen por el nombre, El Gitano. Y tampoco por el álbum que es Tiempo de Vivir de 1972, lo van a conocer por el gran tema, Valparaíso. De su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y、vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que él lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten. Labré al viento sur los volantines, el pescador de Jaivas que entristece nuestro paisaje de la costa nera. Yo no he sabido nunca de su historia.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 Valparaíso. ¿Se acordaron, cierto? Ahora recuerden el nombre: Don Osvaldo Rodríguez, Tiempo de Vir de 1972. Y como dijo mi amigo Mauricio, desde el punto anterior solo nacionales, también hay biografías para ofrecerle a ustedes, para que sepan de dónde provienen las canciones que ustedes escuchan y adivinen quién está hoy con nosotros en biografías. No saben. Yo les daré una pista, les daré solamente el nombre. Sinergia. No te creo. Sí, maestro. Por favor, agrádeme con el estudio que ha hecho. No, lo que pasa es que yo a ti, Alex, no te creo. ¿Ah, sí? ¿No me crees? Yo tampoco te creo. Es recíproco. Como ya había quedado claro. Oye, Alito, te cuento que esta banda se formó a principios de la década del 90. En esa época, sus integrantes eran Pedro López, Alexis González y Rodrigo Osorio. Quienes combinaban elementos del funk y del hard rock. Así, con letras que escapaban de lo convencional, este grupo se ha mantenido vivo en la escena musical chilena y en constante actividad. Hacia fines de 1999 y principios del 2000, la banda entró en receso debido a la partida de su baterista, pero luego de siete meses y tras la llegada de Bruno Godoy en Los Tambores y un segundo DJ, el grupo retomó el camino y siguió con sus actividades y presentaciones comunales. Con esto, la alineación del grupo quedaba conformada por Rodrigo Sori en voz, Pedro López en guitarra, Alexis González en bajo, Bruno Godoy en batería y los DJ Panoramics y Humitas. En el 2001 lanzan un álbum debut simplemente titulado de Sinergia y en el 2004 lanzan su segundo trabajo llamado Procésalo Todo. Durante el 2005 grabaron un álbum tributo a las bandas que los marcaron e hicieron vibrar en su juventud. Lleva por título Canciones de cuando éramos colegiales, que incluye los temas de Aparato Raro, Fulano, Los Tres, Los Peores de Chile, entre otros. Su último trabajo vio la luz este año, cuando lanzaron el exitoso álbum d e l i r i o Y es precisamente de ese álbum, amigo mío Alex. Qué bien, maestro. Que vamos a escuchar. Qué estudio, qué estudio más detallado. Ah, sí, yo soy el aplicadito, parece. Sí, es que le gusta <ríe> la música, se nota que le gusta la música. No lanza datos así por darlo. ¿No, no son datos al aire, e s e s tú? No, no son datos al aire. Oye, entonces escuchemos este tema. Presenta tú el nombre del tema del álbum Delirio del 2007 de Sinergia.、Mm, para todas aquellas. Te e n o j a i s por todo. Allí en Radio Espacio. よし Energía nos acompañaba con Tenojai por todo. Dedicado a. Dedicado. d e d i c a d o ¿no? Guarda silencio, <risas> guarda silencio. Amigo mío, Alex, por fin. Cuénteme, maestro, cuénteme, cuénteme que lo, la... estoy viendo, lo estoy viendo. <ríe> viene d o viendo la sección Guitarra en Mano. q u é bien, porque esta radio es espontánea en vivo y en directo. Oye, y ya nos acompaña en el estudio B. Redoble de rodillas. Redo... <risa> Redoble de rodillas. <risa> p i o l Oye,、eh, nos acompaña en el estudio B es el amigo mío Juan Luis Campo. Hola, ¿qué tal chiquillo s a todos que están escuchando ahora la radio? Yo soy Juan Luis Campos, suelto muy bien presentado. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Alex, por este espacio. Muchas gracias. Oye, no, gracias a ti por venir a Radio Espacio y, de, y deleitarnos con tu música. Alex. Yo te quiero hacer una pregunta, Juan Luis. ¿Cuándo nació realmente la vocación de tomar la guitarra y hacer explosar tanta alegría, rebeldía y música? En 1984, en, en la Bandera, en la población l a b a n d e r a en el paradero de 27, Almirante Latorre con l a b a n d e r a vivíamos ahí y unas monjas que no eran monjas、eh, enseñaban. <risa> A tocar guitarra gratis y yo me acerqué a los 14 años, viejo. Yo me acerqué Bien, dije, acerto, hace harto tiempo entonces, madre? Oiga. Rato, rato. <risa> <risa> rato. Sí, porque 84, digo yo, no, porque sí,、ah, de... ya, ya. se ve en perfectas condiciones. Oye, un buen matemático ya, ya le sacó la edad. Claro. <risa> y sigo soltero, chiquilla. <risa> Uy,、Hola. Cuando escuchen esta grabación, si quieren conocer a Juan Luis, a radio s p a c i o o a c o m Pero no le mandes la dirección a ella, si no te van a pegar. Ya,、yeah. oye,、eh, ¿y con qué nos va a d r i t a r hoy día, amigo mío? A ver, bueno,、eh, una de las canciones que tengo para hoy día. Y la única, creo que es una sola canción, ¿no? Una sola? Sí, maestro, por el tiempo. Tú el sabes tiempo, que la radio. Acámosla rapidito, mira. Bueno, yo soy nacido, criado y saturado en, en Santiago. Y eso me llevó a la clara conclusión de escribir algo tan simple como Puta que me da lata Santiago por la mañana.、Oh, Esa bien. canción bien. Y es canción. justo para esta radio urbana de bajo fondo, compadre. Qué lindo, maestro. Espero que salga bien. No canto muy bien, se escucha bien, pero suena mal. <risa> <risa> bueno, entonces, amigos míos. Todo, Alec, todo Al... bien tejido hoy día. Todo bien tejido. <risa> de principio hasta el momento. Estamos como de, en la ligua. <risa> Oye, entonces los dejamos a mis amigos de toda la radio Espacio con nuestro gran amigo Juan Luis Campos aquí en Radio Espacio. Sobre el barrio y te lleva el recorrido por desnudas sus calles mientras sale el sol. Mientras sale el sol, mientras sale el sol. Palomas, gorriones y demás reciben versos del loquito suelto. Gobernador de veredas, le tira y migas de pan, le tira y migas de pan, le tira y migas de sal de ahí negrito, sal de ahí negrito, sal de ahí negrito, de ahí negrito. otra que de la lata, caminó la por la mañana. なんだ Bravo, bravo, bravísimo, maestro. ¿Qué faltaba acá? Música en vivo y en directo con la misma radio.、Excelente. Juan Luis Campos nos acompañó aquí en Radio Espacio. No sé si quiere decirle algo más, aparte e agradecerle la presencia en nuestra radio. Que es parte de este programa, es otra sorpresa más de las que tenemos, de las que hemos tenido y vamos a tener durante todo lo que dure Radio Espacio. Grande Juan Luis. Grande amigo. A ver, ¿una palabra más para.? Sí,、Joder. me gustaría、eh, mandar un delicioso saludo a, a todas las personas que me están escuchando. En especial a las dos personas que más quiero en mi vida. Bueno, a la Martina y a la n a i s Un saludo grande para ellas dos, mis lindas chicocas. Fuerza que la vida c o n t i n ú a chiquillos. Vamos. Oye, muchas ¡Grande gracias, maestro. Oye, bien, bien, bien, bien. Oye, sigamos con la música, amigo mío, aquí en Radio Espacio. Pero antes vamos a recordarles a todos los amigos que nos pueden escuchar a través de w w w m y s p a c e c o m s l a s h radioespacio. Y también nos pueden visitar a r a d i o s p a c i o c o m Excelentemente bien. Oye, qué bueno, por fin, ¿ah? ¿eh? Sí. Por fin, ya, ya, ya nos lanzamos. Ya, ya se está armando esto.、Ya. Se está armando, imagínate cómo. Oye, pero. Oye, a todo esto, esto no quita que Juan Luis Campos nuevamente esté en Radio Espacio. No quita nada, algún... quita nada. si Esto es espontáneo. Me parece estupendamente bien. Entonces, amigo mío, vamos a la música. ¿Qué nos trae, amigo Mauricio? Los tres, este exitoso grupo del de álbum La sangre en el cuerpo de 1999. Escuchamos el tema Agua Fría. 3. Agua fría del álbum La Sangre en el Cuerpo de 1999. Hoy, una banda consagrada. Total, total y absolutamente consagrada, ¿no? Pero, también en Radio Espacio, tenemos el espacio i o De d la a r <risas> para las bandas emergentes. ¿Quién nos acompaña hoy día, amigo mío? Eh, bueno, les voy a presentar pequeños datos. Ah, qué bueno, ya, dale. De la carrera de uno de aquellos que, a puro esfuerzo, a puro ñeque,、eh, se ha traducido en música a su trabajo y que lo ha hecho bien. Que lo ha hecho bien. Ha tenido altos y bajos. La carrera de Solomán. Solomán. Solomán. n a c e luego de cantar en calles y micros por más de siete años. ¿Siete años, maestro? Su nombre Solomán se debe a las incontables ocasiones en que formó bandas, en las cuales terminaba realizando la música completamente solo. Sus influencias son todos los ritmos y canciones con raíces afro. Y... ¿Qué me... ¿de qué mejor manera? Oye, ¿y、eh, qué tema vamos a escuchar de Solomán? Lo que te contaba, ¿de qué mejor manera se puede conocer a Solomán si no a través de su trabajo?、Eh, por eso, solamente tú me puedes contar qué tema nos va a presentar Solomán. Interpretado por Solomán, Espacio Vacío. み Solomán nos acompaña en nuestro segmento de bandas y solistas emergentes. emergentes. Oye, muchas gracias, Solomán. Y para todas las bandas y solistas que nos quieran acompañar, nos tienen que escribir a r a d i o s p a c i o c o m Qué bien, maestro. ¿Le parece bien? Qué bien. Ale, le tengo una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia, maestro? Se nos está acabando el tiempo. Así que nos empezamos a despedir de toda la gente que nos ha escuchado a través de w w w m y s p a c e c o m s l a s h radioespacio. Y este es un hasta siempre. Así es. Oye, pero antes que eso, nosotros hicimos una promesa al principio. Sí, maestro. Que vamos a regalar cosas. De hecho, antes de este principio de programa, cuando se hizo el piloto, teníamos que regalar a todos aquellos radioescuchas de radioespacio. Un regalito. Así es, ese regalo se lo llevó don Fernando Ortega de Quinta Normal. Y ahora tenemos lo siguiente: primero tenemos fotografía estudio en tamaño 20x25, gentileza de OBS. Y también tenemos sándwich y bebidas para dos personas, gentileza de don Cangrejo. Y también tenemos una hora de ensayo gratuito, gentileza de Power Music. Así que a escribir, muchachos, a, ya les repito el mail, r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m para participar y ahí nos escriben cuál de los tres premios les interesa. Claro. Como siempre, el primer mail que llegue mencionando dicho premio se lo lleva. Va a tener la posibilidad de elegir dentro de los tres premios que tenemos. Así es. Oye, entonces, mira,、eh, ya que nuestros gentiles. a u p i c i a d o r e s a u p i c i a d o r e s se les podría llamar. Sí. Bueno. Vamos a repetir entonces la publicidad para ellos, ¿no?、Eh, primero, www.obs.cl para todos los eventos. El、eh, mail de contacto obs.obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Local de comida rápida Don Cangrejo. ¿Dónde está ubicado esto? En Alameda 4151. A través. De la vía telefónica se pueden comunicar al número 779-8518 para que disfruten de los ricos sándwiches de este lugar. Y la sala de ensayo en www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.com h o t m a i l y el teléfono es el 634-8917. Y como esta radio da para todos, para música en vivo, para reclamos. Y para todo lo que ustedes pudieron escuchar en este programa, segundo capítulo, maestro, ya. Segundo. Segundo, maestro. <ríe> paso、bien. a paso, paso a paso, paso a pasito. Está bien. Oye, yo quiero agregar unos agradecimientos, primero que nada, a la página w w w m y s p a c e c o m que son los que nos permiten salir al aire a todo el mundo a través de internet. Mira, y、bien. también quiero agregar un pequeño agradecimiento a la logística. Que nos ha apoyado don René Rosas y don Roberto Díez, los cuales hicieron posible la música hoy aquí. Sí. Se han m o v i d o bastante.、Ma sí. ¿Usted no, todavía no, no, no sabe todo lo que.、Hay? Sí, sí, s é maestro. Ah,、sí. ya, ya s e e n t e r ó、sí. Tengo mis espías, maestro. <risas> ah, verdad、espías. que tenemos nuestros espías por ahí. Oye, entonces nos despedimos. Alex, muchas gracias. Pero, ¿de qué manera nos despedimos, amigo Mauro? ¿Cómo va a ser? Con música no de Y de la buena, de la de... nacional. Entonces ahora los dejamos con los bunkers del álbum La Culpa de 2003. Escuchamos Canción para Mañana. a c h a u